Oh, cuatro, tres, dos, uno, cero, atención, atención esa empieza y programas, la otra oreja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso.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 ahora moren en Bosnia Los que morían en Vietnam ahora Moren en Bosnia Los que morían en Vietnamrá Moren en Bosnia Los que morían en Viena. Hola abuelos Felicia del padre Que lo pases muy bien Y espero que estés la otra or muy feliz Con el día del padre la Y que la pases muy bien Un besote Gracias Arbido La otra oreja latinoamericana Bien Y vamos a En esta otra oreja Latinoamericana Vamos a escuchar um, Distintas músicas eh, Digamos Pelco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 Hacen Mil Hombres, tributo al comandante Che Ali Primera, por la otra oreja. Hacen Mil Hombres, nacieron, múltiples como la caña, las de un niño, hombre y pueblo. Tus manos son la montaña, son maestra y valle grande, son guerrillas, son al gran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 Romani, che, tus manos llenan de fe, llenan de, de fe la victoria, tus manos, tus manos che, cantando de ti del pueblo, hasta siempre venceré. Porque tus manos no te las cortaron rogando. Tus manos. Aún muertas están luchando, porque tus manos no te las cortaron rogando.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 por toate tú vas, el fin del siglo cu una vieja verdad, los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. Yo sabía bien que vas a volver.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 Parte de la realitate, de, de la, la realitate. Y seguimos homenajando al Che Guevara La era está pariendo Le un corazón Ibrahim Ferrer Y aportó Portuondo por la otra oreja A ver cómo ando Para reírme Mientras que el llanto Con voz de templo en la sala regando el tiempo mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado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 Y seguimos homenajeando al Che Guevara con nuestra música. Seleccionamos también... Ángel Parra desde Chile. Guitarra en duelo mayor. Por otro oreja. Soldadito de Bolivia... Soldadito boliviano... Armado vas con tu rifle... Que es un rifle americano... Soldadito de Bolivia...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 Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale. Y el tonto que no lo sabe es el que en saco se arresta. Y digo que el que se presta para pegónte el veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. Pues cuando se tiene escudo, luego se quieren los guantes, ya que diga que me aguante, debajo de una sotana, le encajo una caravana de sentimientos, de sentimientos, de sentimientos gigantes.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 No, Pero, no no vamos a entrar eh, eh, no por, no digo, no también digo, claro, <risa> no vamos a decir por claro. favor sí, no no no por favor bueno este y musicalmente cómo empezamos esta este encuentro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 Sí, bueno, a, a Puebla, a, a Hermoso Puebla, eh, bueno hay muchos lugares, en la Ciudad de México también, eh, pero me encantaría que no sé qué, qué repertorio trajeron, pero Charlie mm. García o Víctor Jara, uh. bueno sí, claro que sí, pues eh, sabes que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 Canto de una lonja Hasta el fondo de la tierra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 Eh, ¿cuál? vos quisieras hacer eh... vamos con qué bonito ah, sí. Ay, ¿Hay no, un... dejé el, el, el transporte allá afuera ah. no, lo tengo acá bueno, qué bonito? este es un tema de Alberto Más. Rojo que nos gusta mucho hace poquito que lo hacemos Pero nos gusta mucho y nos gusta hacerlo. Entonces se los vamos a regalar. Dale. Muchas gracias por todos los mensajes y, y bueno, no, por, estar por estar acá. Amor, estamos para compartir. Claro que sí. ¡Qué bonito! ¡Qué curioso! ¡Qué bonito! Că aia formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals.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 Que haya guerras Que haya treguas Que haya paz Qué bonito Que es el ritmo Del vaso. Qué bonito Qué bonito Realmente, ¿de quién es este tema? De Alberto Rojo Ajá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 Consoleste primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se, se quedó la claro. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, llegue para se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, llegué Hasta la victoria sí. siempre. Venceremos, venceremos, venceremos. Chao, nos escuchamos en el Facebook O hasta la próxima semana. La otra oreja.